Renovaron el acuerdo de precios en el mercado regional de La Plata. Quienes se acerquen al predio de 520 y 115 podrán adquirir mercadería de la canasta básica como panificados, carnes, verduras, bebidas y productos de almacén a valores accesibles. El jueves habrá un 30% de devolución pagando con cuenta DNI para los vecines que compren en la carnicería de la nave 2 y 10% de descuento todos los días para los afiliados de pcn Además, los miércoles, los jubilados podrán acceder a un 10% de descuento extra en las naves 2 y 3. Durante los próximos días la panadería de la Nave 1 estará ofreciendo el kilo de pan a 200 pesos, el aceite de girasol a 569, el puré de tomate a 150. Además habrá dos kilos de morrón a 500 pesos, el de a 99 y el de naranja para jugo a 90 pesos. El mercado central La Plata abre al público martes a sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8 a 1. Se inauguró el polo educativo del Hospital Alejandro Korn en La Plata. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el polo educativo del Hospital Alejandro Korn de la localidad y cinco de las diez viviendas que se están construyendo en el mismo predio destinadas exclusivamente a personas externadas en proceso de resocialización. Cada vivienda será habitada por un grupo de personas que han pasado en promedio más de 25 años viviendo en el hospital. Además, las autoridades descubrieron una placa que pone en valor la transformación del espacio en el que funcionaba desde 1940 un pabellón de encierro manicomial y que hoy es parte del polo educativo del hospital. Un servicio que informa más acerca Cambia el horario de atención en los bancos provinciales. A partir de hoy, las entidades bancarias ubicadas en La Plata, Berizo y Ensenada y otros distritos de la provincia de Buenos Aires cambiarán sus horarios de atención y abrirán entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. La decisión, según se indican los fundamentos de la resolución publicada en el boletín oficial, se da luego de un pedido expreso realizado por la asociación bancaria y busca evitar que los clientes de la entidad financiera se expongan a las altas temperaturas del verano. La resolución durará cuatro meses. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.